No hay respuestas. de la mañana me dicen que estás dispuesta. de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi auto tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita para llorar por él. No merece que sea fiel ni tampoco tu piel. Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante Con Otra canción que grabamos con mi amigo Fernando El colo, colo. Usted lo conoce y dice Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Y ya no sé Si culpar al alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Y ya Son más de la de su linda cara, ya no quiero aceptar que alguien más llegara, ser el hijo de puta que siempre la caga tu vida está cabrona, mientras que la mía seguirá estando más sola es el puto karma que no perdona, me siento maradona sin la bola y estoy arrepentido sí claro que estoy arrepentido